...que involucra a La Pampa porque hay este, personas este, que iban en esta avioneta que desapareció en la zona de Tigre eh, que están vinculadas con nuestra provincia, pero en las últimas horas se ha conocido que el Ministerio de Transporte de alguna manera deslindó responsabilidades y culpó un poco a los eh, trabajadores de controles de tránsito aéreo. Vamos a hablar nosotros con Marcelo Beleli, que es el coordinador del gremio ATE en ANAC para que nos cuente su posición. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto de saludarte, gracias por la llamada. Bien, bueno, hemos visto que a través de un comunicado están desligando de toda responsabilidad a los trabajadores de lo que es la empresa argentina de navegación aérea, que de alguna manera fueron cuestionados por el ministerio. Contanos cuál es el, el escenario desde tu punto de vista. Bueno, nosotros en el comunicado lo que tratamos de hacer, como, como bien anuncias vos, es desligar responsabilidades a los trabajadores que estaban desarrollando algún tipo de tarea operativa al momento de, de esta situación. Nosotros, ante el escenario de la pérdida de esta aeronave, de, de, la no, de, de que no se haya encontrado, lo que salimos a poner en agenda pública, lo que salimos a denunciar, lo que salimos de alguna forma a fijar como una postura gremial, es que esta, esta es una cuestión eh, sistémica y está relacionado con un gran proceso de deterioro que atraviesa el transporte aerocomercial, comercial, que se viene atravesando desde hace mucho tiempo, y que estas situaciones son resultado de toda esa problemática. Cuando se habla, por ejemplo, de que fallan los controles, de algún tipo de falencia, de algún compañero que estaba trabajando, no se hace hincapié en todas las falencias del sistema que tiene, como por ejemplo, que en el lugar más controlado del país, donde hay un mayor flujo de tránsito, donde hay un mayor desarrollo de aeronaves y en teoría de radarización, el radar primario que debería detectar esa aeronave no está funcionando. Entonces digo, se culpa a un trabajador o se intenta llevar la situación a un compañero en particular, cuando en realidad si hubiéramos tenido las herramientas de trabajo acordes para la tarea que se realiza, rápidamente se podría detectar la zona en la cual cayó esa aeronave. De hecho, un radar de Montevideo aparentemente detectó el, el lugar por donde pudo haber caído la aeronave. Entonces nosotros ante esa situación salimos a denunciar y a fijar una postura, delegando responsabilidad de los trabajadores que estaban en ese momento en el control. ¿Cuál es Marcelo? Perdón, buenos días. Juan Pablo Bertolini te saluda, el otro Juan Pablo del programa. Eh, ¿Cuáles la, ¿cuál son las <risa> herramientas eh, que harían falta, las herramientas la, completas? ¿Qué, ¿Qué completaría las herramientas que hacen falta para, para poder hacer esas detecciones? Bueno, en primera instancia el radar que se utiliza tanto en San Fernando como en Aeroparque, que son los dos lugares de control donde falló eh, o donde pasó esta situación, eh, son radares, es un radar que hay en día que no sirve para el tipo de tarea que se realiza en Aeroparque. Ese es el primer dato concreto de la realidad que, que sucede de forma cotidiana. El segundo dato es que eh, en el tránsito aéreo el control se realiza con radares secundarios, que son radares que se utilizan para identificar aeronaves que quieren ser identificadas y que tienen que tener encendido ese famoso eh, elemento, de o sea, transponder, que el controlador solicita encender Ahora bien, anexado a ese radar secundario que sirve para los fines de tránsito aéreo, hay un radar primario que se utiliza para detectar toda presencia de aeronaves en la zona y que está asociado al radar secundario. Bueno, ese radar primario no funciona. Hace años que viene sin funcionar y en parte por esa problemática de no funcionar ese radar primario es que no tenemos un, eh, un dato preciso de a dónde puede haber caído la aeronave. Si ese radar estaría funcionando, pues lo podríamos haber detectado. Sí. Entonces, se habría visto. Sí. Eh, Decís que en Uruguay se, se detectó, o posiblemente a, hayan podido ver, digamos, eh, por dónde estaba volando la aeronave desaparecida. Ayer trascendió información dentro de, de, del, del sector de, de la industria, de que hay un dato de un radar uruguayo eh, que detectó la zona, un radar de Montevideo. Entonces, si ustedes se imaginan que si desde de Montevideo se pudo haber detectado el eco de esa aeronave, eh, en realidad lo que estamos atravesando no es una situación de problema ni del controlador, ni de los laburantes que hacen algún tipo de tarea, ni del piloto o de la aeronave, sino que tenemos esa falla en infraestructura propia para poder mantener un trabajo seguro. Y en ese esquema de laburo plantear el crecimiento de la revolución de los aviones como se plantea desde el gobierno, bueno, entendemos que es una situación crítica. Esperemos que, que, que esta solución se, se solucione, se, esta situación se solucione eh, y poder avanzar un proceso de desarrollo realmente que traiga seguridad a las operaciones aéreas. Y Marcelo, vos decís, el radar está roto desde hace años. Y no anda, pero y, ¿cuál es la razón? Porque uno no se imagina en, en qué consistiría la inversión para que eso efectivamente cumpla su función. ¿Por qué no se, no se soluciona eso, aunque sea? Que no será la totalidad de todo, pero este, ¿cómo puede ocurrir algo así? Yo tengo una sola palabra para escribir esto, que está asociada a la gestión de Fuerza Aérea, de ANAC y de EANA hoy, de Cidia. Falta de interés. Yo no puedo entender, no puedo... Eh, otra valoración a un hecho de estas características. Yo puedo entender eh, que haya prioridades, esto tiene que ser una. Eh, este es un radar de, de hace muchos años, de la año década del 70, principios de los 80, eh, que ha tenido que ir haciéndose eh, mantenimientos. Eh, puedo entender que es un, un radar que está en desuso en todo el mundo, pero bueno, ese que tenemos hoy tendría que estar funcionando. De hecho, para toda la comunidad, en teoría, funciona porque gira. Ahora resulta que no tira datos Está respecto a, a la, al estado de las aeronaves. Está bien, maquillaje. Entonces, uno, gira, uno lo ve y dice, uy, qué lindo, cómo anda el radar, y, y en realidad no, no sirve para nada. Es así. Y en la, práct y en la práctica no sirve. Entonces, eh, eso para nosotros es un hecho eh, clave y, y que tiene que ver con, con algo que nosotros estamos diciendo, eh, desidia. No eh, le podemos encontrar otro término a este, a este escenario que nos toca atravesar. Esa vendría a ser, Marcelo, entonces, la definición de la revolución de los aviones. Sí, sí, la revolución de los aviones en este escenario eh, es una desidia y, y no garantiza la seguridad aérea. Decimos esa es nuestro, nuestra postura. Decimos la revolución de los aviones es porque es el nombre que le dio la Administración Nacional, ¿no? al plan eh, sobre ese sector. No, no, pero por eso, nosotros no estamos en contra de que crezca la industria, de que haya más vuelo de que se desarrolle, que haya regiones del país que puedan crecer por la llegada de un avión, de una compañía aérea de bajo costo nosotros no estamos en contra de todo ese proceso lo que decimos es que se tiene que poner el foco en los organismos del Estado que garantizan el control de tránsito aéreo la seguridad de los pasajeros la infraestructura de los aeropuertos nosotros tenemos aeropuertos que no cuentan hoy por hoy con servicios de extinción de incendio para poder atender una emergencia eso para que ustedes ejemplificar determinados escenarios ayer estuvo en posada yo en una asamblea con trabajadores y, y, y la autobomba que se tiene que, que utilizar en caso de una emergencia eh, estaba sin cubiertas, por ende no, no podía salir en caso que haya un incidente o accidente entonces la aeronáutica y la aeronáutica, está atravesada por ese, por ese dato entonces revolución de los aviones sí, pero ¿de qué forma? Claro, ¿con claro. qué seguridad? bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando eh, y, y, y, con mucho, y, y con mucho dolor, ¿no? De poner en agenda pública porque nosotros entendemos que es el momento de que si el gobierno quiere avanzar, avancemos en todos los planos para garantizar la seguridad aérea. Y este elemento del Mitsubishi que se perdió es un dato que para nosotros eh, es clave. En el lugar más importante del país a nivel tránsito aéreo, en cuanto a la cantidad de flujo de tránsito, se pierde una aeronave hace una semana y no se puede encontrar. Ahí está, eso es una, una de verdadera definición y una revelación para muchos que por ahí no están en el tema. Eh, mientras, eh, en la autoridad máxima de la Aeronáutica Nacional, la Administración Nacional de la Aviación Civil, ¿en qué estado se encuentra? Digamos, eh, eh, hay una hay un, una, un lugar eh, determinado, hay instalaciones, hay este, una actualización de lo que es la, la infraestructura de la ANAC. Eh, digo esto pensando en que a futuro y no muy lejano van a estar incorporándose todas estas este, compañías de low cost, de bajo costo, que, bueno, que van a traer los, este, los beneficios para muchos pasajeros nuevos, de pasajes más económicos más accesibles, pero como vos bien decías, Marcelo, eh, lo que ustedes pretenden es que haya un, una mira puesta, un foco puesto en la cuestión seguridad, eh, agregándole esto a la desaparición de la avioneta en esa zona que, como bien dijiste, es la de mayor tránsito en el país. ¿Cómo está hoy por hoy la ANAC? No, la ANAC está eh, atravesando un, una profunda crisis de gestión, eh, de inversión y de puesta en valor. Hoy la ANAC es eh, la máxima autoridad eh, en transporte aéreo comercial y, y no tiene una política de crecimiento y de desarrollo eh, que acompañe este desarrollo que se quiere implementar desde el Estado en relación con las low cost. Eh, la ANAC, hay, como te decía, el tema de los bomberos es una responsabilidad de la ANAC, Nosotros estuvimos el otro día con Hugo cachorro Godoy, que es el Secretario General de arte Nacional, en el aeropuerto de Ceisa, recorriendo las instalaciones del aeropuerto. Podemos ver, por ejemplo, el área de Sanidad, eh, que se encuentra a 200 metros de la pista, porque hay una nueva obra de, para, para terminales de pasajeros, pero las partes operativas quedaron a, a una distancia de 200 metros. Y está conducida la NAGO y por hoy por un, por un ingeniero industrial que viene desde de, el medio... De, de, de la industria eh, farmacológica, entonces digo, es la realidad que nos toca, y eso no es eh, en detrimento de nadie, pero es para poner en valor. Nosotros no estamos tratando de hacer partidismo político ahora. La ANAC, hoy por conducida por Juan Irigodín, que es un, un ingeniero industrial no relacionado con la industria aeronáutica, eh, no tiene una política de desarrollo que le dé contención al crecimiento que se quiere implementar. hoy Por hoy la ANAC no tiene una política de crecimiento en infraestructura ni en personal, y esto para ejemplificarlo, si hay más aviones, la ANAC debería crecer en, in en inversión, en infraestructura y en capital humano. Ninguna de las dos opciones se está poniendo en la agenda pública hoy. Claro, tendría que haber un crecimiento paralelo del recurso humano, de la capacitación y de la infraestructura, seguro. Bueno, aparentemente este, estamos lejos de tener la infraestructura y el, este, el sector humano, bueno, está haciendo lo propio, poniendo en evidencia todo esto. Marcelo, te agradecemos este contacto y si querés agregar algo más, no te voy a pedir que hagas futurología respecto de la avioneta desaparecida, ¿no? No, nosotros con mucho dolor, eh, digo, toda solidaridad con, con los pasajeros. Ahí tenemos alguna, algún inconveniente con la comunicación. Cortó, eh, bueno, de con, todos modos está clara la posición y nos ilustró sobre algunos temas que...